Te damos la bienvenida, Cecilia García, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás?、Eh, gracias por, por haber este llamado y hacer eco de esta situación tan triste que estamos viviendo los vecinos acá en el barrio l o porque lamentablemente tenemos baños, tenemos、eh, los servicios, pero no los podemos usar. No tenemos agua, en este momento estamos sin agua porque tenemos el agua cortada porque、eh, tenemos desbordes l o v a c a l e s En la cámara central, que está en el medio del barrio, está toda tapada en raíces、eh, de los árboles y d e no mantenimiento de parte de a r s a desde hace muchos años ya,、eh, la cual otro día se destapó y nos encontramos con que hay raíces, pero tremendo, tremendo. No pasa un caño por ahí, con eso les digo todo.、Eh, si eso、no、es capa y eso no se arregla,、eh, lo demás no va a bajar, porque está todo colapsado. O sea, ahí hay ahí un problema en esa cámara, que es la cámara central, y por eso es que están todos los desórdenes la, en las cámaras internas cuadradas que están dentro de los patios de los departamentos. Estamos mirando. Para que esto no. Para que esto no siga sucediendo, tuvimos que cortar el agua de la torre, ponerle toda s la s escalera está sin está agua, o sea, toda la torre donde yo vivo, yo vivo en la planta baja, que soy la que más me perjudico, porque si soltamos el agua, mismo yo sigo para lavar un plato, te digo, se desborda todo adentro. O sea, tengo aguas e r v i d a y, y, y todo lo que se te ocurra dentro de mi departamento. Así que lamentablemente no la estamos pasando bien estos días de mucho calor. Estamos con este problema desde el día lunes. ¿Qué? Hoy es jueves, v a m o s nota, juntamos firmas, llevamos la, al defensor del pueblo del municipio, mandé la misma nota al defensor, a la defensor, la Defensoría del Pueblo de la provincia y estamos en el dime y binete de acá para allá y nadie nos resuelve nada. Arsa dice que no va a entrar al barrio porque la vez pasada no sé qué problema tuvieron con los empleados o no sé qué. El zapataz de cuadrilla el otro día nos dijo, dice, yo no, les traemos las herramientas a ustedes de s t a p e pero yo no meto más ni los camiones ni a mi gente, así e s t a s palabras, ni a mi gente ni los camiones a trabajar dentro del barrio. Eh, no sé cuál es el problema que hubo, entonces yo le digo, pero por una cuestión de humanidad, digo, vos no nos harías ese favor de traer el camión y destapen, que destapen, aunque sea para bajar un poco a c á r e l contenir y poder bañarnos. Me dijo que no.、Sí. Y tal fue así que dijo que no, que a las dos de la tarde tiró dos,、eh, dos caños, que son esos caños de gas con unas uñas en la punta, y con eso nosotros teníamos que destapar. Eh, el trabajo que ellos no han hecho durante tantos años dentro del barrio v i d o Así que, como verás, yo la verdad que no me. te sentís humillada con esta gente. Porque, primero, el, el hablarte mal. no, no, debe, no debió de haberlo hecho, porque aparte yo le hablé muy bien y le dije, le expliqué el problema. Y no, no, como que no. no, no. O sea, yo siempre me la meto acá. m i g e n t e O sea, vos sos un empleado de a r s a Yo te estoy hablando con respeto, a mí háblame bien. Y tampoco eso. Entonces,、eh, hasta ahora nadie se acercó, nadie vino a decir, bueno, a ver, pongo una manguera, tiro, nada. Nada de nada.、Eh, se está trabajando en el tema, pero Dios sabrá hasta cuándo vamos a estar así. Tenemos agua, nos tenemos que ir a bañar a c a s a s De, de, de vecinos de otros lados, porque acá no se puede usar. Yo vivo en la escalera 29, está colapsada la 29, la 27, y van a empezar a colapsar las otras escaleras porque lamentablemente no está ahí, está en el problema en esa cámara que está entre la escalera 34, 33 y 32. Y como es interna, ayer me llamaron de la Defensoría del Pueblo. De, de la provincia diciéndome de que、eh, Alfa no está obligado a entrar al barrio a, a destapar las cámaras internas, pero ¿cómo que no s es u trabajo lo tienen que hacer ellos? Hay un convenio firmado que firmó el intendente en el 2021 donde los obliga este, a hacer ese tipo de trabajo y c o r qué no, no lo han hecho? ¿Por qué? Terrible. Es terrible. Cecilia,、eh, en el 31.1 de nuestro canal de la TDA,、eh, estamos viendo imágenes que, que, bueno, nos compartiste esto de lo que vemos por ahí es una casa de un vecino, me decías, ¿no? Sí. Está totalmente sí. inundado, es muy lamentable、sí. lo que estamos viendo. Sí, sí, sí, y yo, y yo, y, y yo ¿sabes por qué no tengo inundada la casa? Porque tuvimos que cortar el agua, porque si no nos pasa exactamente lo mismo, yo tengo el patio inundado también. Porque a b r i s la canilla y, y empiezan o sea, empieza los, los vecinos de Sique, los vecinos de la torre son comprensibles y entienden la situación y, y están yendo a bañarse a otros l a d o pero también necesitan usar el agua, o sea, esto no es justo. Pero、Aunque、este vecino no, seguramente s se... p o r q u e esta gente no se pone de acuerdo o no tiene ganas de trabajar? Pero sí, el problema es la inseguridad. Nos avisás cuando hay, y los mismos vecinos vamos y los cuidamos y alejamos a los que quieran ser violentos, pero yo creo que ninguno en Eduardo va a querer vivir de esta manera. ¿Por qué? ¿El problema sería la inseguridad, Cecilia? ¿Qué sé yo? No sé, ¿por q u e Yo no sé qué problema, no puedo meterme en un terreno que desconozco. Bueno, no, no, estoy ahí, estoy ahí. Sé que el otro día hubo un problema, el otro día se inundó una escalera a la 34. Y creo que se e l e c t r o c u t ó un perrito también, porque había, estaba todo inundado y había, había、eh, ¿cómo es? corriente en, en, en una de,、bueno. de las farolas, y el perrito se e le c t r o c u t ó que pudo haber sido un niño. O sea, estamos viviendo en un lugar de riesgo. Yo、uh -huh. entiendo que, que esto, un vecino se desbordó y, y, bueno, y creo que e n c r e p ó a uno de los trabajadores de a r s a Pero no hay una denuncia tampoco, o sea, yo la verdad no sé, ahí y o no me puedo meter、ahí. porque、no、desconozco la situación. Pero,、eh, a ver,、eh, es uno,、eh, siempre va a haber uno. Eh, eh, y nosotros le ofrecimos que si ellos quieren venir, nosotros los resguardamos, los cuidamos mientras ellos trabajan. Yo hoy me pedí el día, no fui a trabajar porque realmente no me siento con ganas de nada, porque te sentís mal, no puede ser que vos en tu casa. No puedas abrir una canilla, no puedas limpiar, no puedas usar el baño,、eh, los olores,、eh, hace calor.、Eh, tenemos un niño acá dentro de la casa, yo tengo un, un problema de piel. O sea, a ver, no, no, no me、cerrado. pongo en, mi, en primera persona, no me pongo en primera persona, me pongo en la piel de todos los vecinos. Somos seres humanos, vivimos en un barrio que yo sé que hace años que está. Y que, y que todo se va, se va desgastando, lo mismo que pasa con, con las personas. Pero, a ver, busquemos soluciones. No lo están dando, no quieren entrar.、Eh, se han puesto en, en, en difícil y lamentablemente así no podemos vivir. Cecilia,、eh, realmente es,、eh, te agradecemos un montón esta comunicación. Y bueno, vamos a seguir de cerquita el tema, a ver si, si alguien puede dar alguna respuesta. No sé, quizás este,、eh, alguien que esté en campaña, ande visitando por ahí el barrio, se le pueda también pedir. No sé, es muy difícil esta situación. Hace mucho tiempo, además, Cecilia, ¿no? Es mucho tiempo. Muchos pero años... es, es cuestión de tomar decisiones. A ver, yo ya o sea, no sé qué decir porque. Mira,、eh, uno, uno se desgasta, realmente se agota y, y ve al final del camino que sigue todo oscuro, entonces, como que ya no sabes para dónde salir.、Eh, yo no voy a reaccionar con violencia, pero si la tengo que usar, la voy a usar, porque realmente ya siento que, como que nos están tomando el pelo.、Eh, acá hay que tomar una decisión, tanto cuesta. Decir, bueno, muchachos, a ver, vayan con el camión, descompriman, ven ahí a la situación a, la, a los vecinos.、Claro. Mientras tanto, vamos viendo a ver cómo arreglamos lo otro. Pero ni una cosa ni la otra. Terrible. Entonces, Terrible. Eh, eh, esto es como que si vos vas a limpiar una cosa,、eh, una casa, y, y, y, y. No, vos sos empleada doméstica y le d e c í a a tu padre, no, no, mire, señora, yo no le limpio la de la deca, yo no le limpio. No, basta, te están pagando para trabajar. ¿Sabes qué pasa? Que acá no queremos laborar. Eso creo que es.、Uh -huh. Cobrar, cobrar, quieren cobrar todo. Pero trabajar no quiere trabajar nadie. Terrible. La verdad que ya no sé qué calificativo darles. Realmente me siento, me siento humillada, me siento, me siento este, no sé,、eh, abandonada por el, por el Estado. Terrible Cecilia, te mandamos un abrazo、eh, y bueno, a todos, a todas los vecinos, vecinas de allí del barrio, porque realmente es muy, muy triste、eh, que encima de esta altura, ¿no? Estamos en marzo, ya ha pasado toda la temporada y estos problemas no se solucionan todavía, así que por favor pedimos a los funcionarios, a los que realmente tienen que hacer este trabajo, que po se pongan una mano en el corazón y se pongan a trabajar realmente, ¿no? Exactamente, así es. Así es. Yo les agradezco muchísimo que ustedes se hayan llamado y se hayan hecho eco de esta situación. Eh, lamentablemente, eh, hasta el día de hoy, hasta ahora, hasta este momento, no tenemos solución de nada. Gracias,、Bien. chicas, por, por, el, por el espacio. Gracias a vos, Cecilia. Cecilia García, en el aire de la radio. Realmente, una situación que nos pone la piel de gallina, nos da bronca, nos da indignación. Porque no se puede vivir así realmente. O sea, el servicio básico que es el agua para todo, para la higiene personal, la higiene de la casa. Estamos viendo en imágenes de, que estuvimos ahí、eh, comentando, ¿no?, esto del desborde de, de agua. El vecino de Cecilia está t o t a l la casa totalmente inundada. O sea, se le arruinaron, se le arruinan los muebles, se, se, es, es impresionante. Y nadie se está haciendo cargo. Así que, bueno, es un llamado por ahí a funcionarios que, que se pongan un poquito las barbas en remojo y que hagan algo, por favor.